Cuentos de hadas españoles El barbero tonto Esta historia se ambienta en una ciudad llamada Patliputra Ahí vivía un comerciante llamado Manibrada junto con su mujer Gayatri Eran muy ricos Tenían muchas tierras y vivían en una mansión Manibadra era un buen hombre Nunca presumía de su riqueza Había trabajado mucho toda su vida Su mujer Gayatri era una mujer sabia Nunca dejaba que nadie saliese de su casa con las manos vacías Manivadra y Gayatri eran muy populares en su pueblo Solían invitar a gente a su casa Y los trataban con respeto y amabilidad Siempre había algún invitado en su mansión Ellos eran buenos anfitriones Ofrecían a sus invitados regalos caros y distintos tipos de comida ¿Lo ves, Gayatri? Tenemos muchos benefactores Nunca nos faltará ni comida ni un hogar Mientras esta buena gente esté con nosotros Nunca nos dejarán solos Oh, cariño, eres demasiado inocente Les das todos esos regalos sin pedir nada a cambio Pero esta gente solo viene porque los tratamos bien Ninguno de ellos nos apoyará cuando estemos en apuros ¡Qué disparate! No pienses así, son nuestra gente Sé que no me creerás Y espero que nunca llegue el día en que se demuestre que estás equivocado Pero el miedo de Gayatri pronto se haría realidad El futuro guardaba algo para la pareja de comerciantes Un verano, Manivadra se enteró de que su buque de carga se había perdido en el mar Había perdido toda la carga Buscaron y buscaron el buque, pero no sirvió de nada Manivadra ahora tenía que pagar mucho dinero a sus clientes Intentó pedirles ayuda a sus amigos, pero todos ponían excusas y lo echaban ¿Qué pasó, cariño? ¿Encontraste a alguien que nos ayude? No, parece ser que todos tienen sus propios problemas No me pueden ayudar ahora Gayatri sabía que sus amigos solo estaban poniendo excusas pero también sabía que su marido no lo creería guardó silencio entonces el comerciante tuvo que vender todas sus tierras para cubrir sus pérdidas pero aún así se quedaba corto de dinero luego vendió su mansión eso resolvió el problema Manivatra había pagado todas sus deudas pero ahora era un hombre pobre Vivía en una casa pequeña y trabajaba tierras de otra persona para ganar dinero. Gayatri tuvo que trabajar como profesora para ayudar a mantener la casa. Ambos tuvieron que trabajar muy duro. Pero incluso después de tener que afrontar tantos problemas, Manivadra y Gayatri seguían siendo amables y respetuosos con los demás. Ganaban suficiente como para poder alimentar al menos a un invitado al día. No podían ofrecer regalos caros o diferentes tipos de comidas Pero ofrecían su hospitalidad y sus charlas cálidas El tiempo pasaba, pero ya nadie iba La gente que Manivadra consideraba sus amigos Ahora lo miraban y pasaban de largo sin una sonrisa Manivadra estaba triste oh, Tenías razón, Gayatri No son nuestros amigos Solo venían para disfrutar de nuestros regalos caros y de nuestra hospitalidad Ojalá te hubiese hecho caso Lo siento, Gayatri Ya no me queda nada No puedo seguir dándote una buena vida No digas eso, cariño Estoy contenta de estar contigo Solo porque otros no nos apoyen en los malos tiempos No significa que tengamos que cambiar lo que somos Eres un hombre con principios Tu honradez será premiada algún día pero Manivadra estaba demasiado decepcionado como para creerla. Solo lo dice porque me ama. He sido tonto toda mi vida. Mi insensatez nunca será premiada. Ya no tengo nada que brindarle a mi familia. ¿Cómo voy a enfrentarme a mí mismo? Todo es culpa mía. ¿Acaso no es mejor morir que vivir para siempre con esta culpa? Culpándose a sí mismo, el comerciante se quedó dormido. ¡Mani! ¡Despierta, Mani! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Quién eres? Soy un monje. He venido a ayudarte. No debes desanimarte cuando te surjan problemas. Tienes que hacerles frente. Soy una persona tonta. No puedo enfrentarme a lo que he hecho. No eres tonto. Tonto es quien actúa sin entender toda la realidad. Lo que pasó contigo fue un incidente desafortunado y yo estoy aquí para ayudarte. ¿Qué? ¿Cómo me vas a ayudar? ¿Y por qué lo harías? Tu mujer tiene razón. Por tu honradez y por tus años de trabajo duro, es por lo que he aparecido. Esto es un premio. Ahora escúchame. Mañana llamaré a tu puerta en este mismo cuerpo. Tócame la nuca con un palo. Luego me convertiré en una montaña de oro. Toda tu fortuna regresará. Recuerda, no golpees a ningún otro monje o serás castigado. ¡Oh! ¡Qué sueño más extraño! He debido quedarme dormido pensando en dinero. Cuando el comerciante se disponía a salir, vio a otro monje pasando por su casa. ¿Será...? ¡Oh, no! El monje dijo que aparecería en el mismo cuerpo Sueño o no, no tengo que pegarle a nadie sin pensar Cuando Manivadra se sentó, escuchó a alguien llamar a su puerta oh, ¿Quién es? ¿Será el monje? ¡No, no! ¡Sahib! ¡Soy yo! ¡El barbero! ¡Me pediste que viniera! ¡Oh, sí, claro! ¡Entra! Cuando Manivadra se sentó para que le cortaran el pelo Volvieron a llamar a la puerta Cariño, hay un monje en la puerta ¿Le doy algo? ¿Un monje? ¡Vamos, dame un palo, rápido! ¿Un palo? No puedo explicártelo ahora ¡Rápido, dámelo! Sin dejar que el barbero le terminara el corte de pelo Manivadra corrió hacia el monje con un palo Pero el monje ya había entrado en la casa Después tocó su nuca con el palo y de repente... ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Cuánto oro! ¡Sí! ¡Ya no somos pobres! El comerciante estaba tan contento que se olvidó por completo de que el barbero seguía en la casa contemplándolo todo. ¡Oh! Es así como el comerciante se volvió rico. Nada difícil. Al día siguiente, el barbero urdió un plan. Fue al lugar donde estaban los monjes y los invitó a su casa. Los monjes estaban indecisos, pero sintieron lástima por el barbero que les suplicó que fueran. Los monjes siguieron al barbero hasta su casa. En cuanto entraron en la casa, el barbero los encerró y empezó a golpearles con un palo. ¡Oh no! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, ayúdanos! ¡Está loco! Oh, ¡Ay, nos matará! Un monje consiguió salir de allí y pidió a la gente que ayudaran a los demás monjes Rompieron la puerta de la casa del barbero y salvaron a los monjes El barbero estaba asustado La gente se enfadó cuando se enteraron de lo que había hecho el barbero Lo persiguieron y lo golpearon El barbero fue expulsado del pueblo y nunca más se le volvió a ver Manivadra y Gayatri lo habían visto todo El monje tenía razón Tonto es quien actúa sin entender toda la verdad El barbero tonto solo vio cómo toqué a un monje con un palo y se convirtió en oro. Pero no conocía mi sueño. Actuó sin pensar y fue castigado por golpear a los monjes equivocados.